e s t a m o s con Mónica Mucha, quien en, amablemente nos recibió. Mónica, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están?、Eh, <coughs> bueno, sí, les cuento.、Eh, provincia de Buenos Aires, con Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con la Dirección General de Escuelas,、eh, inició un trabajo en toda la provincia, en todos los distritos, de un testeo en las escuelas. Y para detectar la circulación del virus en las mismas.、Eh, tiene determinadas características que el paciente principalmente, o que las personas, los docentes,、eh, sean asintomáticos en el momento de los testeos. Esto es para personal docente, auxiliares y técnicos, no alumnos. No alumnos.、Eh, recibimos el normativo y la forma de trabajo, nos enviaron las. Escuelas a testear y el número de testeos por escuela. Dependiendo de la escuela, nos marcan si son cinco testeos, nueve testeos, tres testeos. No es un número que nosotros podemos modificar ni aumentar, porque a veces uno con esto recibe un reclamo y dice yo también quiero, yo también quiero. Todo eso, t obviamente, va todo cargado y datos específicos a la provincia. Esto iniciamos el día martes 18, s í、eh, con escuelas aquí en c a t a Caso positivo. Estamos teniendo algún problemita técnico que va y viene el sonido. Dependiendo de las escuelas, más o menos son entre 20 y 23 testeos diarios en las escuelas. Eh, la idea es que esta semana y la semana que viene van a hacer los festeos aquí en la localidad de Carmen de Patagones y en las semanas siguientes los festeos vamos a h e r en las localidades de t r a d e r e s Villalonga, Igarzábal, Estrueder, San Blas, Los Pocitos, c a l i e r o Casas,、eh, como para. Eh, testear en forma masiva todas las instituciones. Bien, Mónica, nos decías recién que、eh, hay un número de testeos para cada escuela. ¿En base a qué lo definen cuáles son los criterios que la provincia definió para realizar determinados testeos en cada establecimiento educativo? No, en esto no te voy a poder contestar. Desconozco cuál fue el criterio, pero yo supongo que han tomado testeos al azar. como para、eh, ver la circulación viral en las distintas escuelas. Entonces son muestras aleatorias y determinan que son, por ejemplo, cinco. Lo que no vinieron fue nominalizados, no vinieron a ver, le d e s e a m o s a、ah, Mónica Mucha que e s docente en la escuela de, no, cinco y en forma al azar, y en forma en voluntaria, ¿sí? voluntaria. Si el docente o el auxiliar deseaba, podía ser t e s t e a d o Mónica, comenzaron hace poquito. ¿Ya han arrojado algunos datos? ¿Ya han tenido datos de esos testeos? Sí, en el primer día detectamos un caso positivo y en el día de ayer tres casos nuevos. Sí, sí, que fueron notificados.、Bien. ¿Qué pasa ahí con, con eso, teniendo en cuenta de que、eh, los establecimientos educativos funcionan con burbujas y que también、eh, puede modificarlas en ese sentido? Sí. La, en realidad, los casos positivos,、eh, el, al ser positivo, se s comporta n como si hubiese concurrido a la asistencia a alguna institución pública de salud, que se le hace el diagnóstico y el aislamiento va a ocurrir a las burbujas donde ese docente o auxiliar estuvo en contacto directo con las burbujas. Se aísla específicamente esas burbujas, el mismo criterio, el criterio no se modifica. Mónica, decíamos que Patagones está en fase 3 y que esto implica algunos cambios en, en la circulación y también en apertura s y cierres de comercios. ¿No modifica así la presencialidad en los establecimientos esta fase, no? No, a nivel educativo, fase 3 no tiene modificación en la presencialidad. Sí, ocurre si es en fase 2, pero en fase 3 no hay modificación.、Eh, hay un gremio docente aquí que está reclamando. Y está pidiendo que、sí. las clases se lleven adelante de manera virtual y que se suspenda la presidencialidad. ¿Usted cree que es necesario suspenderla?、Eh, opinión personal:、eh, depende del número de casos y eso nos va a arrojar más luz en el transcurso de los próximos días en los testeos en las distintas instituciones. Con dos días de testeo. s De 43 deseos, de los cuales 4 fueron positivos, todavía es bajo el número para determinarlo. Pero yo creo que en los próximos días, teniendo un número más,、eh, más abierto y con,、eh, con más números de escuelas a las que deseamos, vamos a poder definir mejor el asunto. Mónica, le agradezco. No, igualmente. A ustedes. Muchas gracias. La palabra entonces de Mónica Mucha, la subsecretaria de Salud de aquí de Carmen de Patagones.、Sí.